No Programa de Hijos a Hijos, nietos y familiares de mártires Asociación de Víctimas de Crimen de Estado Por la radio la laretaguardia.com.ar Como siempre acompañando todas las reivindicaciones y lucha por los derechos humanos Que significan libertad personal y colectiva Derechos inalienables a la educación y cultura popular Y a la salud integral, pública, gratuita y de calidad junto a viviendas dignas, infraestructura cloacal y de agua potable, infraestructura vial y eléctrica para la producción, el desarrollo y préstamos preferenciales para todas las pequeñas y medianas empresas de probado capital nacional que generen puestos de trabajo en blanco y orienten su producción al pleno abastecimiento del mercado interno restituir los territorios que por ley suprema le corresponda a los pueblos indígenas y que ellos reclaman. Y con esto vamos a desembocar en estos años perfectamente olvidables, como corresponde a los gobiernos cada vez más entreguistas. Aun cuando no era de mi gusto, una vez que los verdaderos ganadores decidieron aceptar las imposiciones de la Embajada Yankee y Brasileras, que necesitaban a Mario Abdo Benítez en el gobierno para cumplir con el acta secreta en favor de los intereses nacionales brasileños, que es una constante de ingenio morínigo en adelante con algunas excepciones, que fueron rápidamente incluida entre los subversivos, comunistas, etcétera y quedó la morralla, la porquería vendida, esclavista, traidora, prostituyente en todos los sentidos de los fascistas, entreguistas, como nadie antes. Ni siquiera los legionarios, salvo excepciones, fueron tan entrevistas como estos delincuentes que sufrieron subieron al poder con el nefasto apoyo del general Perón y acompañados en toda su historia como meros alcahuetes por el Partido Justicialista, sobre todo en la zona fronteriza. Y en la zona norte, por los conservadores y derechistas de toda la haya, que hoy son los que están tratando de anexionar otra parte más de nuestro país demuestran claramente que la propiedad privada existe para ellos. Prohíben la música, las costumbres y el idioma guaraní en las zonas ocupadas. ¿Quiénes son sus cómplices? Los colorados de esas zonas o los liberales o de otras ideas que tienen los mismos intereses. Estamos hablando de mafiosos y estancieros o empresarios corruptos. Sin empacho alguno, arrasan con los predios de los campesinos colorados que no entienden por qué a ellos también. Ahora, luego de los cinco años de HC y los dos de Emborito Abdo Benítez, esta saga de desastre son potenciados por la pandemia mundial. Nosotros pensamos como ciudadanos que la pandemia mundial iba a atenuar por una mínima capacidad de sobrevivencia política los actos de corrupción. No pensamos que eran distintos en general, con excepciones puntuales. No, no pararon. Lo hicieron como si todo fuera normal. Millones de dólares del préstamo especial se lo fumaron. Las donaciones que a la fecha ya superan el crédito también se lo fumaron. No pretendíamos ver que árboles torcidos se enderecen. Pensamos por un momento que tal vez la perentoria necesidad común los hiciera razonar. Con un quinto del total del crédito podrían poner de pie a la salud pública y con otro poco dotar a las escuelas públicas y universidades nacionales de la infraestructura necesaria para mantener los niveles ya de por sí magro de la educación porque se encuentran niños de quinto sexto grado con carencias muy fuertes como casi no saber leer ni escribir. Es imposible para... Cualquier maestro maestra poder contener a aulas de 40 niños. Los actos de la de badulaquería son hartos conocidos. El voto negativo a favor del ejecutivo y en contra de la mayoría de la población sobre las facturas de ESAP y la ANDE que han sido repudiadas por los propios trabajadores de esa empresa muestran la total falta de empatía y compromiso de esta administración con el pueblo paraguayo las exenciones a los brasileros y al subgrupo de los brasilguayos anotados en el Brasil es una demostración palpable de su condición vendepatria. Y los casos de secuestro de, de niñez también siguen como si nada. ¿Qué pasó con Juliet? ¿Ya se olvidaron? ¿Qué pasó con Edelio? ¿Ya se olvidaron? ¿Qué porquerías tenemos en la cúpula de la Iglesia Católica y en los tribunales donde se reforzó jurídicamente el derecho de cualquier varón de manosegar impunemente a cualquier mujer que se le antoje. Da mucha rabia y gana de escupirlos. Una mujer fue parte de esta decisión abominable. No se puede permitir que se burlen así. Y sobre el oído mojado, la boda de la hija de Cartés, en plena cuarentena en la catedral. Los agravios en dos casamientos anteriores por la policía y el esperpento político y moral del ministro del Interior es notable. Ni una palabra, ni el presidente, ni el de salud, todos calladitos. Y a los demás, pálido y garroteada, según ese ministro tan aguerrido con los jóvenes, las mujeres y la niñez. Eso sí, que sean pobres, porque con los patrones, ni mu. Vemos que en medio de la pandemia letal, ...para un montón de gente... ...que si hubieran estado los insumos... ...segurísimo que todavía estaban con nosotros... ...no hay nada... ...pregunto por qué ¿cómo? ...lograron que todos los médicos del país... ...se han unido para sacar un durísimo... ...comunicado ante los atropellos... ...de la sanidad pública... ...a los estratos diarios... ...a la falta de cuidado de las autoridades... ...de la salud pública... ...pese a los reiterados avisos... ...ruegos y reclamos de la comunidad sanitaria del país... ...y encima... Una provocación inaudita. Sacan un médico con mucha experiencia para poner a una seccionalera sin ninguna calificación para el cargo. Eso no es una provocación. ¿Quién carajo se creen ustedes? Y vemos que nuevamente los campesinos, agricultores, peones rurales deben salir a las calles porque el aparato estatal promete e incumple con los trabajadores de la ciudad y el campo. También incumple, pese a todas las promesas, con aquellos compatriotas que no han podido ingresar todavía, que vienen por tierra, porque aquellos que vinieron de diferentes lugares por viaje de turismo, ellos sí pudieron entrar. Ahora, acompañemos todas las manifestaciones con la presencia efectiva de una sociedad que vibra a su ritmo, con, acompañándolos, ...con la presencia efectiva o el acompañamiento con caseroleo nocturno... ...para que los marchantes puedan saber que más allá de los presentes... ...hay una sociedad que está con ellos. Seamos solidarios porque ellos son en gran medida quienes con su trabajo... ...sin horarios de sol a sol, nos alimenta El Paraguay debe volver a ser de los paraguayos. En esta audición de la fecha habrá una conferencia de prensa de Evo Morales... ...presidente constitucional de Bolivia cuyo mandato fenece el 12 de enero. Sin contar que ganó limpiamente las últimas elecciones, por eso el golpe de Estado. Los yanquis necesitaban el litio con urgencia. con urgencia Añez, Camacho y los croatas fascistas se lo entregaron. Luego escucharemos a un compatriota llamando el paro y movilización, Jorge Galeano del FNC, y a otro con una expresa reflexión sobre nuestra realidad, es decir... La juventud estudiosa y trabajadora salió a las calles junto a los docentes y padres. Ahora salen los obreros de la ciudad del campo. Todos somos Madre in Paraguay. me che quero i boty eh hace pa u perca mi uña ñuai boty puru Se cobeo y sandojiva Y anere tarapera Poco Esa coña andere que Chococo es direcleta Pumelo O mi vine ya hipotaba Y an desnudo moñe Ya debude pen bola y kuyekupd Anayke Ya hipinya der ai penda Paraguai que pegen du pore pe agen pore fuera chokoku Y piru vender güi chocopue que era O poñir vender que paraguayter co vene pura ei a bañer a ho cune o co Ei que ser pagüei jai qui cuiñanndea pe all saqueten onde ho gaña en onde Opa-i-pa-ma-lo-mi-tá, Aicuera-i-ma-cara-si-gui, Toru-i-ya-ni-en-bota-vi-gui, bota mo pa á paraguay i a Soy el hombre de la tierra que acaricia un sueño, un flor. Hey y despierto lo protejo para verlo florecer oh voy llevando en mi carreta a vender esta flor de mi sugo y si él, que el que guíe los destinos de la patria alguna vez contempla las penurias que sufrimos en la mísera orfandad entonces con su hermosa realidad ha de brillar con de justicia. Y pues el presidente nunca y nunca van a encontrar que hemos corrupto. Quiero decirles, eh, estimados admirados ad abogados, penalistas, constitucionalistas, voy a encontrar las acusaciones siempre vendrán así como por sedición en ese momento, es decir, fuera al golpismo y a ser sedicioso. Es como estaría cortada la libertad de expresión. El que protesta contra el gobierno de facto ya es sedicioso. Evidentemente allá las nuevas generaciones están con mucho miedo, aunque estamos recuperando ya poco a poco los primeros días ni se imagina cómo también les cayó a los medios de comunicación una amenaza que la prensa nacional de internacional empezarán a investigarse por sedición si algún medio de comunicación protestara contra el gobierno de Fajardo esa es nuestra situación por eso saludo y muy contento estar grandes profesionales grandes defensores de derechos nosotros nosotros siempre estamos por la verdad y por la justicia evidentemente queremos contar con esta clase o personalidades muy conocidos de verdad para mí es un honor, orgullo estar junto a ellos y que me ayuden a defender o ser nuestros defensores legales no solamente para Evo sino sobre todo una defensa ante la injusticia una defensa de pueblos humildes ustedes saben que nuestro proceso de cambio siempre defendió a los humildes toda Bolivia pues, de verdad muy contento muchas gracias por su Por este apoyo, por esta defensa a nuestro movimiento Bueno, muy buenos días a todos y a todas es un doble honor en primer lugar que el señor presidente nos haya postulado para asumir la asesoría y eventualmente la defensa jurídica eh ante los estados de los tribunales. Y en segundo lugar, eh, llevar a cabo la, esta tarea de co junto con el profesor Zaffaroni. Eh, me gustaría hacer tres señalamientos básicos. El primero es que Bolivia no es un Estado constitucional. Los Estados en el mundo se dividen en Estados constitucionales y no constitucionales. Bolivia está fuera del mundo. Bolivia es un Estado donde no existe la fuerza regulada racionalmente. Bolivia es un Estado de pura fuerza bruta. En segundo lugar, ignoramos a este hasta este momento si realmente la autoridad de facto en Bolivia eh, domina totalmente el aparato de la administración y el aparato del territorio. Lo ignoramos porque no tenemos informaciones, de manera que nos atrevemos a decir que es un Estado de pura fuerza, aún no aún en la hipótesis que queda flotando la, la duda de si ejercen efectivamente el dominio de todo el territorio. En este mismo renglón quiero señalar que en esta parte del mundo, América Latina, deteriorada, colonizada y empobrecida, no existe actualmente un Estado de pura fuerza bruta como es el Estado Boliviano en este momento no hay, no lo podemos comparar con nadie porque es el gobierno de la racionalidad. En este sentido, la asamblea la asamblea boliviana todavía no ha aceptado ni rechazado la renuncia del presidente. En consecuencia, desde el punto de vista constitucional, nosotros estamos en presencia del presidente del Estado Provisional jugamos que es importantísimo la atención de todos los latinoamericanos sobre esta cuestión, porque es un precedente nefasto y horrible, dado que nunca nos hemos enfrentado a una circunstancia de estas características. Deseo añadir también que la propia Constitución Boliviana, desde el año 2009, ha dispuesto... Que todos los actos de quienes son usurpadores del poder o ejercen potestades que no le han sido asignadas son nulos de nulidad insalable esto trae como directa consecuencia que todo lo que se está haciendo en este momento en Bolivia es, como he señalado fuerza completamente desregulada sin ningún tipo de control y ningún tipo de garantía Para la República Argentina, que es en cuanto nos concierne a nosotros, estamos en presencia de un orden que no es reconocido por la Argentina. En realidad se trata de un verdadero desorden, razón por la cual la Argentina en ningún momento, entiendo, debería responder a ningún pedido que venga de Bolivia porque no es un Estado constitucional. El hecho que el Presidente... Evo Morales en este momento esté con entre nosotros, nos reconforta que, que haya elegido a la Argentina y casual o curiosamente los argentinos y las argentinas tenemos un mandato muy específico desde 1853, es prácticamente, diría que es la única constitución en el mundo, pero no me atrevería a decidirlo de esta manera, pero es casi la única constitución en el mundo que no establece ninguna distinción internacionales y extranjeros. Así que, presidente Evo Morales, acá somos todos exactamente iguales ante el derecho y no se puede tomar ninguna medida discriminatoria frente a un extranjero. La Argentina, desde 1853, equipara, equipara abiertamente a quienes han decidido vivir en Argentina por la razón que fuere, por propia voluntad o porque han debido pedir asilo político, quizás a quienes hemos tenido la suerte y la infelicidad de, de nacer en este territorio. Hay, durante el mes de enero se va a suscitar una importantísima cuestión constitucional porque fenece termina el mandato del presidente y termina también el mandato de los miembros de la Asamblea. En ese momento Bolivia va a entrar en una zona de acefalía absoluta que no se encuentra resuelta por la Constitución y cualquier petición que se realice en cualquier sentido para extender o prorrogar los mandatos de las autoridades de facto va a seguir la misma línea brutal del ejercicio de esta de esta fuerza bruta que estamos delineando. Finalmente, debo decir entonces que a nuestro juicio en cuanto fenezcan los mandatos del presidente Evo Morales y de los miembros de la Asamblea debería asumir la conducción de Bolivia inmediatamente la autoridad constitucionalmente y regularmente constituida a ese momento y convocar y convocar de inmediato a elecciones. Esta ha sido mi breve alocución y le voy a ceder la palabra entonces al, al profesor zafaroni y luego contestaremos las preguntas que ustedes deseen. Muy buenos días, señoras, señores. Realmente, eh, bueno, es muy poco lo que tendría que agregar a lo que acaba de decir eh, el profesor Ferreira. Es para mí un honor eh, poder estar acá junto al presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Y digo el presidente constitucional porque eh, porque hasta el día 22 de enero es presidente constitucional de Bolivia. Eh, ustedes se preguntarán o muchos dirán renunció. Sí, renunció, pero la renuncia no ha sido tratada por el único órgano habilitado para aceptar o rechazar la renuncia, que es el Poder Judicial de Bolivia, es decir, la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Asamblea no ha podido reunirse para tratar la renuncia, para aceptarla o para rechazarla porque los diputados son gaseados, le tiran gases lacrimógenos incluso para que no entren al recinto. Es decir, la Asamblea no se ha reunido. En consecuencia, la situación es eh, extrañísima. Eh, si me preguntan incluso cuál es la situación jurídica del presidente Evo Morales, algunos podrían decir que tiene estatuto de refugiado, etcétera. no yo diría que tiene la inmunidad que corresponde a un jefe de Estado extranjero. Por lo menos hasta el 22 de este mes tiene esa inmunidad, es, eh, es insólito. Mientras se titula, se titula presidenta de Bolivia, una señora que surge de un partido que tiene el 4%, 4.5% de los votos. Todos sabemos lo que ha pasado, todos sabemos que hay por lo menos unos 40 muertos oficialmente reconocidos, heridos, etcétera, pero ha pasado algo algo peor. Es decir, en nuestra región hemos tenido gobierno de facto, hemos tenido violaciones de derechos humanos, seguimos teniendo lamentablemente, hay muchos, muchas situaciones conflictivas, es cierto, pero lo que dijo Ferreira hace un momento es cierto, ninguna es como la de Bolivia. Y ninguna es como la de Bolivia porque en realmente realmente se han salido del sistema planetario. En los últimos días hemos visto que el régimen o el ejercicio de poder boliviano, porque no sé si es un Estado realmente, eh, ha violado normas elementales las más elementales normas del derecho de gentes que regulan la coexistencia entre estados hostigar embajadas echar representantes diplomáticos violar la norma elemental de derecho de gentes de inmunidad de embajadas extranjeras cuidado Estamos tocando tocando las normas más elementales que hacen a la coexistencia en la comunidad jurídica mundial. Esto directamente, insisto, es salirse del sistema planetario. Más allá del planteo de golpe de Estado, más allá del planteo de gobierno de facto, más allá de violaciones a derechos humanos. Es una situación de fuerza. Eh, decía Ferreira de Fuerza Bruta es una situación de no derecho no muchas veces cuando enseñamos derecho a nosotros se nos ocurre inventar casos de laboratorio ¿no? y ahí nos va la imaginación, inventamos casos insólitos, situaciones insólitas pero muchas veces muchas veces más nuestra, nuestra creatividad es superada por la realidad, y este es un caso en que la realidad supera todo lo que se nos puede haber ocurrido. No encuentro así, no encuentro otro caso históricamente dado, porque lo de Bolivia al violar estas normas elementales de la convivencia de la comunidad internacional se convierte en un Estado no ya, no ya de facto, sino de no derecho, de no derecho, si tengo que pensar algún ejemplo que se haya dado en el mundo, y ¿sí? tendría que pensar algo así, algo así sobre qué hubiese sucedido en la época de las dos Alemanias, antes de la Realpolitik, si la Alemania, eh, la Alemania de la DDR, la Alemania Democrática, le hubiese solicitado a la Alemania Federal la extradición de un alemán que se hubiese escapado nadando por el río. No sé creo que hubieran tirado ahora dicen creído que, que era un acto demencial bueno más o menos algo parecido eh, podría suceder no sucede ante el derecho nuestro no se ha planteado ningún pedido de extradición lo único que hemos visto lo único que hemos visto es una orden de detención emanada de ningún juez sino de dos fiscales por el delito de sedición la sedición es un delito objetivamente político, y por delito político no se puede solicitar la extradición de nadie. Según según dice el Tratado de Extradición con Bolivia, que firmamos en el año 2013, y creo que lo firmó el presidente, eh, y según las normas internacionales en materia de extradición, por delitos políticos no se extradita. El delito de sedición es objetivamente político. Es un delito contra los poderes políticos. El bien jurídico es el poder político. Pero, insisto, no hay pedido de extradición. Tampoco, según nos informa el colega Baltasar Garzón, hay ninguna gestión ante Interpol. De modo que, en ese sentido, no tenemos nada que hacer ante nuestros estrados argentinos, ni Ferreira ni yo, Cualquier cosa estamos dispuestos a hacerlo si una eventualidad se llega a presentar, pero hasta este momento no hay absolutamente nada de esto. ¿Qué pasa el 23 de, de enero? Digo 23 de enero porque sería la 0 hora del día siguiente al 22. Bien, hasta las 12 de la noche tenemos presidente constitucional y tenemos una asamblea legislativa plurinacional. A partir de las cero hora del 23, eso no existe más en Bolivia, se terminaron los mandatos. De alguna manera hay que pensar cómo salir de esta situación que se ha creado, de este estado de no derecho. El mal está hecho, el daño está hecho, ahora hay que pensar cómo se revierte. ¿Qué correspondería hacer en una situación de esta naturaleza? Bueno, es lo que lo que decía el colega. ¿Qué queda de autoridades constitucionales? Quedan los tribunales y por ende lo correcto sería lo que ya pasó alguna vez en la historia de Bolivia, es decir, que asuma la presidencia provisional el presidente del Tribunal Supremo. Y de esa manera convoca elecciones y se normalicen lo posible esta situación. Señoras, señores, eh, insisto, esto esto no tiene precedentes, esto es muy grave para nuestras democracias, más allá de simpatías, antipatías, no, en nuestra región no, no soy ingenuo, eh, sí sabemos que hay serias dificultades, hay dificultades de toda índole, la vamos a superar los pueblos no se quedan quietos eh, pero pero realmente esto esto rompe todas las reglas de convivencia internacional exageraron la nota realmente tengamos mucho cuidado cuando en el mundo se tocan estos límites cuidado con con tocar los límites mínimos del derecho, mínimo de la convivencia entre estados. En, en muchos órdenes creo que la humanidad está tocando ciertos límites. Hoy leía la noticia de un científico, por llamarlo de alguna manera, con manipulación genética fuera de protocolos. Cuidado con lo que estamos haciendo, que en cualquier orden, cualquiera rompa los límites mínimos de la coexistencia, porque estamos jugando con el destino de la especie humana. Y los límites mínimos del derecho, rotos por cualquiera, los límites que tiene que tener cualquier diplomacia, e insisto, nuestra diplomacia continental lamentablemente ha caído en una mala praxis muy peligrosa, que pone en peligro más de 100 años de de política internacional panamericana, buena o mala, con sus sombras, con sus virtudes, pero nunca se la puso en peligro con una mala praxis diplomática como la que está sucediendo en este momento continentalmente. Realmente todo esto es lo que lo que nos lleva a pensar que estamos tocando también un límite. Si se toca el límite de la biología cinética, si se toca el límite de la economía cinética, si cualquier tecnócrata tira la ética y maneja lo que quiere, cuidado que estamos volviendo al estado hobbesiano. Pero esa es estado precontractual que que inventaba Hobbes, ese estado precontractual la gente se agarraba a golpe con machetes, sí, con palos. Cuidado que soy si rompemos. Todos estos límites nos agarramos con altísima tecnología, con capacidad destructiva inenarrable, ilimitada. Cada vez que se toca un límite de esto, se pone en riesgo el destino futuro de la humanidad. Esto no es una mera cuestión de golpe de Estado, esto no es una mera cuestión política, no, se les ha ido la mano. Ahora están tocando las reglas básicas de la coexistencia humana entre estados, están saliéndose de la comunidad internacional. Gracias por, por confiarnos en nosotros en este momento, presidente, y quedamos a sus enteras órdenes. Te amaré, te amaré con todo el corazón, te querré, te querré, te querré con toda mi pasión El amor, el amor, el amor que te doy, ese amor que te doy es tan dulce, más dulce, más dulce que el empalzado La otra noche te vi por la plaza paseando del brazo con otra mujer Y te han visto bailando en oscuros con toda pelada sin te afectar la playa del río Piraín Con una cubumita vi Aguilillo te gusta la perra Y estás igualito que el camas Pero vos no querés Comprender mi pasión Porque sos un aguilillo Que soñás con otro amor Y amarás, pagarás Lo que haces con mi amor Si seguís tan aguilillo Te llevarán al panteón Sos aguilillo Te gusta el amor a las mujeres robas el corazón, sos aquel y yo te gusta el amor, y a las mujeres les gusta como sos.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 que el candor pichín pero vos no querés comprender mi pasión porque sos un aguilillo que soñas con otro amor y ya verás, pagarás lo que haces con mi amor si seguís tan aguilillo te llevarán al panteón sos aguilillo te gusta el amor y ya las mujeres robas el corazón sos aguilillo y la gran audiencia de la radio Gracias por atendernos, Jorge. Tengo entendido que tienen previsto eh, venir a la capital, iniciar una movilización a partir del 22 de septiembre, ¿es así? Así mismo, la decisión y la el anuncio que hicimos eh, el pasado 12 de agosto en una conferencia de prensa para Guadalupe resolver hoyo desde el próximo 22 de septiembre en una movilización con una propuesta y por el momento indefinido, indefinido hasta que se pueda atender eh, los reclamos y las reivindicaciones de la coordinadora nacional intersectorial y la articulación campesina indígena y popular que es otro espacio donde están unidos varias organizaciones campesinas. 15 en total son las organizaciones campesinas que aglutina estas dos articulaciones que va a empezar la movilización nacional a partir del 22 de septiembre. ¿Cuáles son esos reclamos, Jorge? Los reclamos son lo, lo mismos que trajimos, que ha sido firmado en un acta de compromiso por el propio presidente de la República, el presidente del Congreso en aquel entonces y varios ministros. Eh, primero, está el problema de la tierra. Nosotros habíamos reclamado eh, la entrega de las tierras que han sido recuperadas por el gobierno eh, del poder de gente dedicada al narcotráfico y, y otros otras actividades ilícitas en el país y que a la fecha ya llega a 12.000 hectáreas. O'Orero cree de que la reactivación económica fundamentalmente del sector rural eh por la producción a la yvy ha peape yvy na tekotei mo'ai coje expropiá na tekotei mo'ai oje paga ese sino que oĩ proceso finiquitado y está inscrito a nombre del Estado paraguayo ha upé o lado orero de oreu tao pe yvy oñtsega hagua a los compañeros campesinos sin tierras productores activa la producción de alimentos y la, eh, y la economía campesina ñaame y en segundo lugar el tema de las deudas el tema de la deuda campesina la gobierno me compromete guataja la deuda campesina en ese alta una sola deuda donde gua y creímos ahí ojo va proceso a remate este ya inmuebles de los compañeros pequeños productores san Pedro, de itapúa de esta agenda pero impresionado mucha gente ya notificado del poder judicial que hace iniciado la se ha iniciado el remate de esos inmuebles de los compañeros campesinos a up up sentido febrero levanta nuevamente la condonación de las deudas campesinas atendiendo a la profundización de la pobreza e, y otros problemas sociales más graves que bajo consigo la, la pandemia en este momento. Uh -huh. Y por último, la reactivación de la agricultura familiar. Nosotros tenemos un instrumento de políticas públicas que es actualmente vigente la Ley de Defensa, Restauración y Promoción de la Agricultura Familiar Campesina. que eh, En este momento está este, inactivo eh, la ley muerta en el cajón del Ministerio de Agricultura. Nosotros creemos que eso se debe implementar la reglamentación inmediata y su implementación para que se pueda destinar recursos e inversión en la producción de la agricultura familiar campesina en la finca de 269.000 eh, fincas actualmente registrado que tiene el Ministerio Español. Decime, eh, en zonas urbanas la, la crisis que está en curso en el marco de esta pandemia afecta afectó directamente el empleo, se cerraron empresas, otras suspendieron eh, los contratos laborales con muchos trabajadores en el campo. ¿Cómo afecta en términos concretos eh, esta crisis que está en desarrollo? Y lo, lo más lo, el, el impacto más fuerte en la campaña que venían 3 es la remesa que venían venían y que de la cual sobrevivían muchísima gente que tiene sus familiares en europa en todos los países europeos llegó a a y generalmente que proviene del campo upe y de la argentina del brasil estáando un guaraní a varios de ellos regresaron a nuestro país en este momento está muchísima gente queriendo regresar a nuestro país a hariña suar up pe a llevar la gente a de y Eh, proveniente del interior del país o que en el departamento central de departamento en, en Asunción en varios ya eh, ustedes centros departamentales capitales departamentales que en este momento la por la trabajo y despido y restricciones entonces hoy llevo el se dieron vuelta y se fueron otra vez a buscar refugiarse en las fincas, en las tierras de sus padres. Entonces, eh, ya descubre que hay pobreza concentrada, mayor índice de pobreza en el campo, ya hubo un hecho por momentos de examinar o, o agravar la situación, porque hoy cargarla sobre la familia campesina que ya viene sufriendo varias exclusiones ya de, de política en, en, en nuestro país. Bueno, el sábado entonces eh, se inicia esta movilización. ¿Cuánta gente piensa en concentrar? Orero, Oñemón, ¿no? que el 22 de septiembre, Oñemón, que está en la el 22 de septiembre. El 22 de, ¿De qué septiembre. septiembre. ¿Qué ¿22? Eh, ¿ja? ¿E Orero, Oñemón, que está en no la cojana el 22 de septiembre, Oñemón, que está en la cojana ao uh -huh. uh, siempre hoy me también el día en comunicaciónya conferencia de prensa plenaria departamentales rojustas anuala detalle eh, y eh, ya aproxima veo de, de pez, a la movilización engrucota seguramente contabilizado ya la cantidad de compañeros campesinos indígenas cubtas eh, esta, sobre estas reivindicaciones principales a, a partir del próximo 22 de septiembre ya Jorge. Bueno, Jorge. Pero... Una última consultita, Jorge. ¿Cómo eh, están observando este estas esta serie de denuncias contra el actual ministro de Agricultura, Rodolfo Fridman? Esto que tiene que ver con su función de, de cuando era gobernador, pero bueno, eh, se trata siempre del mismo personaje. ¿Ustedes cómo evalúan esto? Ahora, uh en Juana, ya puedo la evaluación, lo he -huh. siempre, lo ya puedo evaluación general. El mismo problema... Eh, o sufrir seguramente y es más grave el ministro de Salud en este momento que eh, hoy publicado y demostrado de que no, no ha hecho nada de los recursos que se le ha asignado y siente de otros ámbitos de este gobierno hoy preso domiciliario juega por haberse demostrado de que estuvieron implicados en hechos ilícitos como el presidente de la la presidenta de Petropar y varios otros, ¿verdad? Entonces, orero cree que mi manera tengo ndaipori la justicia, ahora justamente he evaluado la gobierno, el gobierno constituyó el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo y que estos poderes están ausentes en este momento en cuanto a sus acciones que le corresponde constitucionalmente realizar para cuidar la salud de la sociedad paraguaya. Hicieron una gesta increíble responsable, no hay que dejarla al Ministerio de Agricultura. En este momento no recorre ni un, ni el fondo negativo ya por trabajo o depende del fondo del Banco Mundial. La ya acogan a la ministra, superministra, me caí, se va a pedir ya mayor, oye, un recorte del 15% de presupuesto de todos los ministerios. Oye, se debe tener golpe en futuro, en perspectiva, ya recorre presupuestariamente o afecta a toda la sociedad paraguaya. La revaluación, ahorero, sabe, teniste perspectiva, iba a irteguía, ñanene, estar en Autaido, que la gente o visibilizados, o y cuadraca, la necesidad pues, Welts? bueno, a de a la campo, pues, Autaido, aportar a través de la movilización de compañeros. Gracias, Jorge. <ríe> Hoy de familia Butepe, oye a presa, ...ja o desapareceba e que Alfredo stroesner dictadura tiempo tiempope... ...deicatura y putin ojina... ...oye yapon han wandel u huiwi... Upea de ene... ...oy cual kata bañandebe... ...maba paja e. ...un mioye yujuba o jovo... ...cuatro mañander a pisao yicuajera el año pasado... ...or ere noina... ...ja oye yapo... ...0986 48 38 79 pe... ...tu uñeme ...doye pagai... ...jaremón be uva... Confidencial, yayo Yayoheká, Yayotopá, Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Peixas wow. retornas de Grupo Polité Unidad Nacional Patriótica, Eleodoro Cáceres Velázquez, compañero de lucha y de causa. Vamos a hacer una con 10 minutos 58 segundos y me apunta a ver ese audio. ¿Cuál es otro? Es eh, importante. Hay que decir que hay audio. Hay que decir que hay cualquier detalle. Oí, amo, hay que decir que hay gente que tiene que decir. Y que algunos puntos. Hay que ir a, a, a hacer eh, propuestas. La cuestión de la APM es hermano. Cuera, es hermana, ¿cuál Y antes la yaje la interés de verdad cierto parayaguacola interés de verdad la ñan de país paraguare acier para yaja y ya jula ñan de familia ha cierto paraayaja y jula ñan de vida jañaó ha pu hacer la ñan país verdaderamente porque se paísgua persona sea arescopepe de tenía deseo real de allán de país ya bueno adelante seacha seaéisñan de país igual que como San Pauloblo Brasil Igual que como Buenos Aires. Igual que como España. Igual que como Suiza. Igual que como Francia, París. La ciudad luz del mundo. ¡Hala y que estuvo! por haber hoy. Porque oí las condiciones. Leñan de país y rico y potente y poderoso. En todos los términos. En todos los sentidos. Hoy en el corazón de Latinoamérica. ¡Pierre! ¡Pierre! ¡Pierre! ¡Pierre! Realmente, realmente, poderosamente inimportante, vea, hoy en el corazón de América. Ja, ja, este país eh, inminentemente agrícola. ¿Qué ja, ja, es lo que se puede hacer? Vea, ¿qué ja, es lo que se Las minerales, el la petróleo, la titanio, la uranio. ¿Qué es lo que se inclusive, para hacer armamento bélico, armamento potente. Jareko co la cobre, jareko co paite, ha la hepyvea jarekoa, ha la yvy pora o producía la alimento. Ha upei jareko la y pora, 3300 años metajina a todos los seres humanos en todo el mundo. Bobuy paiseo ina o fracasando reko ya, ya'y. la agua dulce. Ñande latinoamericano, ñande ngo ñande rico, ñande poderoso. Pero ñande gobierno mundaitereis sinvergüenzos, bandidos, me metela la la mayoritaria hoyupí oigo la paz y las excepciones, pero a lo menos coñan de paz y a tus años más veces llego a la JDCAPM, ese hermano cuera, a la JDCAPM tiene propuesta se le hace deseo real, ya que en la Icatu y la ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya getta, a recorrer la departamento por departamento a la Icatubeo algunos distritos o la mayor distrito va a recorrer a la Iñacen, a Pero va eh, a, be, me, se a la 6 compromete de comprometer Se ha la Itapúa. Se ha la misión de la Ñembucú Pilar. Be, se ha la Paraguari. Be, se ha la Canindeyu. Se ha dejado la San Pedro. Se ha dejado la Mambay. Se ha la Concepción. Se ha la Pozo Colorado. Se ha la Boquerón. Be, a, se ha la eh, presidente Ayer. Se ha la de frontera a frontera. A Pero la peenda pe e se caer, amon, La interés de verdad. La mayoritaria que el país viene a nivel internacional, entonces no vale la pena. No vale la pena la gente la haya plaguea De que hermanos, hermanos, que el país haya Porque yo la las excepciones, yo tengo las de verdad, yo tengo las sinceras, yo tengo las solidarias, nunca ando ayer que caiga ahí, yo tengo cosas. Yo tengo que hacer hasta hoy día, y me lucha los mitandes. Pero con el último tiempo, la grupo de gente va a hacer poca interés. Va a hacer poca interés. Porque en todo el trabajo, se hermano. En trabajo, se nos va a dar Ya se nos va a por lo menos, hace a las Aeas, a las Aeas, a las La gente se hace a las Aeas. Porque se hombre de palabra. Ja, porque se hace que no se vea corruptos, mafiosos, no se ni, ni illuminatis che solamente la ñandejara tu pai porque ñandejara ha la se vida rekuá ha no permitido dai pori satanacuruya hacer pe ñandejara no permitió. dai pori satanacuruya pende re así que va la propuesta a repetir más tres veces ina la propuesta ha koanga si la se deseo real ña implantar. o ña nombra por departamento peteí coordinador departamental ha su coordinador departamental coordinador y su coordinador ha upea upea peto rodea la dirigente oína este día actualizado para cada uno de los departamentos del Paraguay la oipotá ñetetea la cambio upea selat hace deseo como momento ya que no está en la plenaria jajapó la o condiciones ñañepirun la casa pape. Ha la noi o condiciones ñañepirun alto para Aname. Ha la ndeikatuy alto para Aname ñañepirun Filadelfia pe, San Pedro pe, ñañepirun canin de yuba y ñañepirun cagua supe guaira pe. Pero lo que si ñañepirun mar. Porque la reunión de base pe ijetuetaita ipuquetereita. Areko kuipa pe intención, pero ai pota se disculpa Don Isidro eh Don Nicolás Morínigo. Are ko pe ape intensión kuí, pero va pensá hinada topa ipu kuetereita. Hachea a correramo por departamento a reuni los luchadores dirigentes, hombres y mujeres, sin importar la edad, raza ni religiones. Ha aheja peeme la planilla de líderes, de dirigencia, de luchadores. Entonces peente ma pe la planilla. Ha pe preparata la pe encuentro por departamento peete mantivoi. Ha ikatu haguaincha yo lejima hoy upepe ma pa la dirigente ta ha mbaicha en todos los distritos todo llamoicho de casa pobre con 11 distritos ha coordinador eh de departamental su coordinador de departamental ha ya nombra manti hoy el reto la yikereguákuera de delegados ñambohera delegados ha upe la diputadora ha upe la senadora de cada departamento, Pepe, pe, coordinador su coordinador Jaumida Negado kuera apyte la representante del pueblo paraguayo ra, la oía la Itaipu pe, la Yacyretá me, la Copaco pe, la Andebe. Ha la presidencial pe. Ha la vicepresidencia Upe up, y la ministra kuera. Upe y la concejala, la intendente, nada, futuramente. Porque koja es de que establecer yea koape la democracia y haguaicho oiko yey la voto. Porque koa es inclusive que do jede cartainico voto no ikoveima. La pecha ni ha continuao, con ko sistema de gobierno criminal o continuata ikwai en el gobierno. No cambiamos, hay ni la intendente, ni la concejal, ni la hay por presidente, ni la hay por gobernador, ma no cambiamos. Hay la ñandeko anda jaipe airamo, inmediatamente ñaplantabe te digo gobierno de emergencia nacional desde ya el gobierno continuata y se la eh, dictadura, la corrupción y el asesinato y se hizo 25 personas y se hizo priorizar porque se hizo una subescuela entonces se hizo una pregunta y se hizo una mujer no se no se hizo 34 no se hizo niña niña niña niña niña niña ni cada escuela ni cada escuela, ni cada escuela, ni cada o sea, atropellar a policía, a militar, jamás, no, ¿qué significa? dictadura total y absoluto con covid-19, con protocolo internacional, hay por organización mundial de la salud, o implementar, o reglamentar en el mundo, o reglamentar, BTI, anarquía total y absoluto vergüenza la Itaco, cuala. Pe calcula puaga la separación total de la familia del mundo. Hau destrucción total en el mundo. Ha ñande ja eka construcción da ai destrucción. Ñande ja eka vida da ai muerte. Ha a la disparada ñañ organizata. Ha la única forma ñañ organizá dentro del marco de la ley, ha ya con todo año organizata departamento por departamento jaupea Ari los coordinadores y delegados departamentales en todo el territorio bajoo upeante más la pueblo en diez la destino de la República del Paraguay entonces ya neñeico te la plenaria los coordinadores y delegados oíamos 200 delegados cada zapap a la coordinadora ya ja, la dice coordinadores ya doscientos dos personas más ya doscientos dos personas las pueblos unidos o decidí estar más a casa para el país o accionados la misma cosa hoy costa Alto Paraná y la misma cosa hoy costa todos los departamentos pa. así que usted se la proponea ya ja, está claro, por no nah, hay un consejo audio hay que estar dulce ja, se ha contestado a usted y se ha contestado a usted y a usted se ha contestado así que hay que estar aquí a usted Desde que ya organizada con todo, ja, antes de fin de año. Antes de Navidad. Vea que venía antes de hoy queco 2021. La popularmente ñagwajeta con la gobierno, ha jaipeatao la gobierno usurpador, ñande jaipeama antes de Navidad. Ñandene ja hupityá con Navidad, con diciembre del 25, hermanos, hermanacuera. Hermano Pero upeara la pueblo oimbaitea, bien organizado, todos unidos. Igatu en 48 hora o decidí la destino de la República del Paraguay, el pueblo ndaha'i elodorocáseri, ni ndaha'i la dirigente kuera año la o decidí, da, El pueblo con su dirigente, ha dirigente con su con su pueblo. Porque la dirigente sin pueblo con ndaha'i dirigente. La pueblo sin dirigente no funciona ahí, porque la pueblo oikoteveta a los dirigentes, pero a los grandes hombres y mujeres, líderes oikoteveta up operará con potta con buenas letras Así que abierto al diálogo adelante los compañeros y compañeras de lucha allá pues acáta atento y responder cualquier pregunta bella potta seginana a través de coña de grupo porité unidad nacional Patriótica. jadi hay metas atento a todos los grupos de WhatsApp a todos los redes sociales Y que tú, cualquier pregunta. Yo dirigí a esa persona a responder, Jan mucha fuerza muy buena tarde para todos. Y éxito para todos. Y que Dios le bendiga a todos y a todas.